Pues empezamos la tertulia de hoy y empezamos、eh, con lo que es nuestro estudio ya, el estudio de David. Y empezamos por dar las buenas noches a David. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juan? Bueno, parece que el estudio de la semana pasada ha despertado、mm. un poco, bastante interés, ¿no? hemos tenido. Sí, hemos, teni hemos tenido. o n s da alguna respuesta?、Eh. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Hemos、no、tenido varias respuestas sobre este estudio. Y bueno, la verdad que era un poco. Puedo decir alguna c o m p l e j o parecía complejo, ya que había que descubrir, además del mate en tres jugadas, había que descubrir el sitio donde poner al rey. Pero bueno, eso también es una ventaja, ¿no? Que nos dejen colocar el rey para darle mate. ¿Habías dado la pista un poco de que podríamos、sí. no、colocarlo en la octava fila? Hombre,、claro, c La r o lógica a l es que en la séptima y octava fila, el rey está muy alejado n o para darle tres, mate en tres jugadas. Además, si no hay más piezas, obviamente. Entonces, obviamente, la casilla es cuanto más cerca, mejor n o de las piezas blancas. n O O sea, que había que buscar en la cuarta. En la cuarta claro, ¿no? más bien en la cuarta parece la jugada lógica. Y bueno, hay una clave, sobre todo. Hay una clave, y Y ahora vamos a ver. n o Yo creo que podemos pasar a la resolución si quieres. Sí, sí. Y bueno. La casilla clave del problema, el rey hay que colocarlo en la casilla H4, como, como han dicho varios,、eh, varios, varias personas, como Antonio Pazos o Miguel Ángel Aguín. Es la casilla H4 donde hay que colocar al rey negro. Y también, incluso, y, saludamos de aquí a Nefi Jerónimo Emartaz. Emart. Efectivamente, también. Y, curiosamente, esta semana hemos tenido todas las contestaciones por nuestro Facebook. Eh, que b、bueno, u está n o que e extremadamente activo, y, y b、bueno, u esta n o e semana incluso hemos tenido、eh, un, un insigne, o dos insignes de hecho,、eh, nuevos amigos en nuestro Facebook. Tenemos a Magnus Carsen, que es nuestro número uno del mundo, y al campeón del mundo Anatoly Karpov, que se han anotado a nuestro Facebook. Bueno, a ver si ahora nos siguen, por lo menos. A ver si resuelvan un problema. Eso. <risa> bueno, y como decíamos, bueno, la casilla clave es H4, el rey hay que c o l o c a r e n H4. Y la combinación de, de darle mate en tres jugadas a, al rey negro empieza todo por la jugada D4, el avance del peón central a D4. Que no hay jaque,、no、que como... pero como en muchos estudios, ¿no? como habíamos comentado ya aquí, la primera jugada normalmente en un estudio no suele ser jaque. Y esto sí que es lógico, D4, e vamos a entender el porqué. Y la verdad es que hay que darle un pasaje rápido a la d a m a ¿no? Pero vamos a ver el porqué, ¿no? Y aparte del pasaje rápido de la d a m a para que pueda pasar, salir a la acción y darle mate al rey negro, el alfil de C1 también va a cumplir la diagonal C1-H6, esa diagonal va a cumplir una función importante.、Uh -huh. Entonces, bueno, ahora el rey negro tiene que elegir jugada, ¿no? Si rey G4, por ejemplo, ¿no? que se quiere, se quiere acercar y escaparse por la casilla F5, por ejemplo, ¿no? para huir del mate, ahí vendría la jugada E4, jaque.、Ah, jaque con la dama desde D1. El rey、bien. no se puede retirar ni a F5 por el peón, ni a G5 por el alfil, ni a H5. Tiene que volver a la casilla H4. Y ahí simplemente la jugada de peón G3 sería mate, ¿no? sea, Mate con tres movimientos con tres de, peón, de peón barriendo las diagonales principales. Corre, las, principales claro, las, las diagonales, diagonales q u evitan e son... la salida del rey. ¿no? Eso es C1, H6 o D1, H5. ¿no? Bien, entonces volviendo a la posición inicial con el rey en H4 y la jugada primera D4 hecha. Si el rey elige ir a H5, ahí viene la otra clave. n o El alfil de C1 controla la casilla H6, la retirada. Entonces el rey negro se quiere escapar por g6, entonces hay que controlar la segunda escape, que es g6. Entonces, dama d3 sería la segunda jugada que controla esa salida, ¿no? Con lo cual, obligamos nuevamente al rey a que no pueda retroceder para atrás y tenga que avanzar a la casilla h4. Y ahora simplemente trasladamos nuestra reina desde d3 a la casilla h3 y le damos jaque mate otra vez en tres jugadas, ¿no? Y bueno, estas serían las dos. Las dos posibles soluciones, ¿no? Nos han sugerido que con el Rey en H4 e m p e z a r con H3 y esta no parece buena, ¿no? Claro, no, porque, claro,、eh, Miguel Ángel a w u i n comenta jugar con el, con el Rey en H4, jugar H3, G4 y c a b a l l o F3. Sí, eso sería Mate en 3, ¿no? Pero, pero el rival también juega. Esa es una imagen de Mate, pero, pero bueno. ¿Consigue escaparse es,、pues, el Rey? ¿no? Claro. Claro, el rey a la jugada H3 de primera, pues juega simplemente rey H5 y se escapa a G6, ¿no? Luego ya F7, no, ¿no? No hay manera de. No veo manera de, de evitarlo. ¿no? De salir, Entonces, ¿no? Entonces, claro, la clave está en D4, abriendo la diagonal del alfil de C1 y dejando el paso de la dama a la casilla D3, ¿no? Esa es la clave fundamental, las diagonales en este estudio, ¿no? Bueno, un estudio creativo. Quizás un poco complejo, pero bueno, divertido para la, la gente que le guste este tipo de estudios. ¿no? Bueno, de hecho, tiene bastante éxito. Yo creo que,、mm. sobre todo, era muy fácil de visualizar porque directamente, bueno, la posición、mm. se veía muy fácil, ¿no? Sí,、eh, sí, sí. Yo creo que la gran mayoría de la gente la habrá resuelto sin tablero.、Eh, se, se podía pensar bastante bien. Y, y bueno,、eh, enhorabuena a los dos que han acertado y a、mm. todos los que habéis participado. Y venga, ¿qué tenemos para esta semana?、Eh, otro estudio, bueno, hoy, esta semana tenemos otro estudio creativo, también de estos de, de un poco de imaginación, ¿no? Que son, no, no radican en el cálculo, sino más bien en la imaginación y en buscar la imagen del mate, ¿no? Entonces, bueno, la posición también es bastante sencilla de recordar, la voy a, la voy a anunciar y, y bueno,、eh, después ya la pondremos en el. En la página nuestra, ¿no? Y en el FEM, me imagino. s、sí. y, y bueno, la, la posición es bastante simple.、Eh, bueno, voy a leer las piezas negras, que curiosamente, bueno, t i e n e peones, ¿vale? Las negras tienen los peones colocados en la columna B, desde B7 hasta B2, ¿vale?、Sí. Hay seis peones colocados en B7, B6, B5, B4, B3 y B2, ¿de acuerdo? Seis peones doblados. O sea, había una. Aquí... Eh, hay muchos peones doblados en este, en este momento. Pero bueno, es la curiosidad, ¿no? la creatividad del estudio. Y el rey negro se encuentra en la casilla C3, ¿de acuerdo? No hay más piezas, sino los seis peones en la columna B, desde B7 a B2, y el rey en C3, ¿vale? Y las piezas blancas: existe el rey en B1, está parando todos los peones, la coronación, una torre en D1, y el alfil. En E2. ¿Vale? Y con, bueno, con la torre y el al f i l y la ayuda del rey blanco, pues a ver si las, si las blancas pueden darle mate a ese rey negro, ¿no? La solución del problema es mate en 7 jugadas. ¿Vale?、Eh, parece muy difícil, sí, parece, uy, 7 jugadas. Pero como dije al principio,、eh, este estudio no radica en el cálculo preciso, porque tampoco es que haya muchas jugadas. En la, en la variante, ¿no? El, realmente las negras no tienen muchas jugadas. Si, según lo que haga el blanco, no tienen muchas jugadas, ¿no? Entonces, en e s t e momentos, el rey negro está ahogado. Con lo cual,、eh, por eso digo que no radica en el cálculo, sino radica en la imaginación, en, en buscar la imagen del mate. O sea, tenemos、si、nos, una, una red de mate en la que el, el rey negro intenta utilizar su corona de peones de manera. <risa> Claro, no, o pues、trágico, trágico. No, claro, o de manera que al blanco le va a ayudar, ¿no? le va a servir. Yo solo voy a dar la pista que no sé si Juan y yo seguro conocemos ese juego, que es el Comey Cocos, n nuestra época. Pues、sí. esa sería la pista ¿no? para el problema. Parece un Comey Cocos al final del todo. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí queda nuestro estudio de la semana. Como dijo David, colgaremos en, en la página el problema, colocaremos la posición. Y colocaremos también la posición en el Facebook. Podéis contestarnos bien por el Facebook, como estáis haciendo muy asiduamente, e incluso nos permite interactuar un poquito, o a través de, del mail en r a d i o j e d r e s p r o f a n o y a h o o e s o en el blog r a d i o j e d r e s p r o f a n o b l o g s p o t c o m